Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, bueno, queríamos saber un poquito, sabemos que desde julio por allí que ustedes eh, estuvieron manifestándose, contanos un poquito eh, todo lo que fue sucediendo. Eh, bueno, nada, nosotros eh, nos reunimos un, una vuelta eh, porque veíamos que nunca pasaba nada con el tema de hace años que vienen con el, con el tema del loteo de, de terreno. Eh, nos acercamos una vez eh, a la municipalidad eh, para ver eh, qué posibilidad habían y todo aquello. Y, bueno, como siempre, nunca nada, ¿viste? <ríe> Entonces, eh, hicimos, eh, o sea, mandamos una carta eh, al intendente eh, solicitando la presencia de él para poder charlar. Eh, bueno, nunca se presentó, no sé si ya vieron, hicimos una manifestación. Volvimos a ir a hablar con Sara... Eh, nos recibió ella en el despacho, pero porque fuimos y dijimos que ahí no debamos mover hasta que nos atienda. Y nada, eh, hicimos un acuerdo que después de las PASOS eh, se iba a hacer eh, el sorteo. Que para estos, ellos iban a, eh, que ellos vinieron y anotaron gente. Eh, para un sorteo, para un posible sorteo. El sorteo si, supuestamente se iba a hacer después de las PASOS. Cosa que nunca pasó. Eh, entonces, bueno, eh, nosotros hablamos con Valeria Méndez, que es la delegada de acá, pidiéndole respuesta y como ella nunca sabe nada, eh, nada, decidimos ir a tomar. Eh, bueno, ¿esto sucedió el lunes? Eh, claro, el domingo a la noche. Uh -huh. Sí, el domingo a la noche. Bien, bueno, esta decisión de aproximadamente eh, 87 familias, nos decías. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, y contanos entonces cómo fue eh, la repercusión de todo esto, que que bueno, que sabemos que ahora ya levantaron la toma, o cómo cómo es, cómo están. Eh, claro, nosotros dijimos que íbamos a levantar cuando nos llegue una orden, porque nosotros sabíamos que eh, al nombre de la municipalidad todavía no está el 100. ¿Por qué? Porque la municipalidad tiene que poner, de terminar de ponerle el agua a los terrenos privados de Rumet, a los que él ya vendió, para que le terminen de firmar. Cosa que la municipalidad dejó a media, porque no había presupuesto, porque no habían cantidad de cosas, eh, entonces siguen siendo privados. O sea, en parte siguen siendo privados. Este loteo eh, es el que vienen vienen prometiendo, ¿cierto? Porque eh, claro. no, no se entiende bien esto, ¿no? Que si estaba el loteo y que si están anotando ya familias, que aproximadamente hablábamos de 300 familias que estaban anotadas, para un loteo que todavía no estaba eh, disponible para para para para darlos, ¿no? Para, es, el, es el loteo que es? vienen hace años prometiéndose. Ajá. Es el mismo loteo de que desde 2017, no sé si tienen una nota, uh -huh. que habían hecho un convenio con romé Uh -huh. Es ese mismo, pero qué pasa no como no estaba sara estaba curetti es como que todavía no no o sea es como cuando entra alguien nuevo tiene que agarrar todo el papeleo, eso lo entendemos, pero ya hace años y siguen anotando encima y oh, si supuestamente no hay no hay loteos y, y siguen anotando gente y qué respuesta dan ante eso digo que sigan anotando gente para los sorteos, eh, teniendo en cuenta que esto también sigue en manos de un privado. Nosotros ayer, eh, por eso tuvimos una una mesa de ¿Cómo que se llama? De diálogo. Bueno, claro, una mesa de diálogos con ellos eh con distintas propuestas. Eh ellos hoy se van a reunir con Romec. Propuestas por parte de la de autoridades del municipio o de ustedes, ¿qué qué estaban proponiendo? De, de nosotros, porque Ajá. ellos lo único que hacen es promesas porque queda todo en la nada. Hicimos un acta igual con lo que hablamos. Nosotros hablamos con ellos y le propusimos que nosotros queremos estar eh, con ellos cuando eh, para la, el tema de clasificación de gente. Porque nosotros acá en Villalonga habían 300 familias anotadas, pero esas familias tienen terreno, tienen casa, tienen y nosotros no queremos que vaya alguien que ya tenga propiedad. Uh -huh. Entonces lo que, lo que propusimos es que nosotros vamos a estar con ellos eh, para ayudar, Más que nada porque nosotros acá en el pueblo nos conocemos eh, en el tema de clasificación de gente. Y en esa mesa también hablamos que tenemos la renuncia de la delegada, Valeria Méndez. Porque bien. nosotros en todo pueblo hay una delegada que representa. Bueno, nosotros acá en Villaronga no tenemos. Valeria Méndez no sirve para nada. Lo único que hace cuando vamos a buscar una, una respuesta nos dice, no sabría de qué decirte. No estoy enterada del tema. Es la respuesta de ella. Entonces, si vamos a tener una delegacia que no sirve para nada, no, no o sea, queremos que se vaya. Eh, se habla de que se envió la documentación a la ciudad de La Plata para concretar su división. Esto ya se, se está haciendo. Debe pasar por Geodesia, Catastro y Arba. Todo esto se, se, se estuvo haciendo Eh, sí, bueno, justamente ayer cuando estábamos en la mesa le había llegado la mayoría de la gente, digamos, eh, clasificada de allá de La Plata. Faltaban 17 familias, creo. Eh, pero bueno, cuando termine de llegar la gente esa, o sea, lo, lo que falta, ahí ya nos vamos a volver a juntar. Siempre y cuando... Todo esto depende de lo que hoy se hable eh, con Romero, de lo que Betinelli hable con Romero. Porque si hablan y no llegan a un acuerdo... Bueno, no sé cómo va a seguir esto Por eso hay que esperar a ver qué hablan ellos Porque también está el tema de que eh, El otro tema que hay es que los vecinos Los que compraron terrenos eh, a Rome, eh No quieren esta clase de gente al lado Yo no sé cómo va a ser En realidad o van a tener que romper el convenio O la gente de se va a tener que mudar La verdad no sé Es bastante difícil eh, eh, la situación, ¿no? Eh, eh, tenemos información de que son 97 los terrenos. ¿Estos sí. son los terrenos disponibles o los terrenos que algunos ya se han vendido? No, son los terrenos disponibles. Ajá. ¿Estos que vendió Rogmec particulares están en el mismo loteo? Claro, en el mismo loteo. Ajá. Eh... Lo que pasa, eh, un compañero mío eh, decía que quería que hagan el sorteo. O sea, que clasifiquemos la gente, haga el sorteo y que después se siga. O sea, que ya tengamos la gente que va a quedar con los terrenos. Ellos nos dijeron que eso no se puede hacer porque como todavía no fue eh, un agrimensor y dividió, digamos, eh, no saben cuántos terrenos van a salir. si ¿Van a salir más o van a salir menos? Claro. La verdad es que la desprolijidad <risa> es increíble es Realmente. que en parte no saben qué qué decirnos, es así, nosotros ayer cuando hablamos yo la verdad personalmente yo me di cuenta que nos dieron vuelta y nada me hicieron tipo un acta como para que quedemos dentro de todo un poco conforme, pero yo no les creí nada de lo que nos dijera, la verdad es así porque eh ellos tendrían que tener una respuesta más concreta en decirnos, en decirnos fechas en eh dicen que la planta del agua eh, está que no abarca o sea que no no puede abarcar eh más porque no sé si está rota, está van a ser una planta de, de agua nueva por el tema del agua ya en los, en los terrenos romet, yo no sé si esto se sigue extendiendo o, o es tiempo la verdad no sé la mesa de diálogo del día de ayer eh ¿quiénes estaban a cena eh ahora no me van a salir los nombres pero estaba eh, un concejal Angos uh -huh. o sea, uh -huh. eh, Bettinelli eh, la señora está de hábitat Alicia Betinelli perdón sí. que es jefe de gabinete de Patagones sí, claro uh -huh. sí que es la primera vez ah eso quiero aclarar sí. es la primera vez que lo vimos el otro día cuando fue a la toma, claro. nunca lo habíamos visto Él en una entrevista dijo que eh, tenía siempre diálogo con nosotros o estaba enterado. Jamás lo habíamos visto. Nosotros más que con Valeria, que fuimos un poco malas, seguimos por otro lado para que nos conteste. Y un día con Sara, después no habíamos visto a nadie. A él lo vimos recién allá. Él dijo que con la gente estaba, que estaba enterado que había hablado, no, mentira, nunca. Eh, de no tener respuestas, eh, ¿cuál cuál sería el próximo paso como vecinos? ¿Piensan volver a la toma? ¿Piensan esperar eh, las respuestas de los funcionarios? ¿Piensan esperar a RUMEC? O bueno, dependerá. Eh, sí. Nosotros sabemos que a la toma no podemos volver, porque eh, la denuncia que nos cayó fue eh, persona por persona, así que estamos todos notificados. Uh -huh. eh No, vamos a fijarnos eh, a o, o sea, vamos a seguir con esto. Como dijimos, si lo tenemos que desparramar en Villalonga eh en partes para hacer tomas, lo vamos a hacer. Porque si no, esto es una toma de pelo. Eh, la situación de del hábitat en general, bueno, por lo que estás contando, 300 personas que están eh, anotadas, 97 que, bueno, que estaban allí Eh, que son los terrenos, 87 personas que, familias que fueron a tomar, me imagino que la cuestión del hábitat por allí debe ser difícil, alquileres y demás, ¿cómo, cómo es, es la como, situación acá, de los vecinos? Es como vecinos? decíamos, acá en Villaronga no se consiguen alquileres, si tenés eh, hijos, menos, tenés que dejar los chicos en la calle para vos entrar, porque no te alquilan, y y es cantidad lo que te piden, es cantidad. O sea, una casa, si encima que uno tenga que ponerle Eh, no sé, eh, agua potable, eh, no, capaz que no tiene gas, eh, te piden 50. Claro, qué difícil. Entonces eh, es mucho. Acá no no puedes alquilar. Bueno. Eh, bien, entonces eh, se está a la espera de lo que sucedería con el encuentro que se tendría hoy con con el propietario, para ver claro. si no se llega a un acuerdo. Sí, Sí, sí, todo dependemos de lo que él habló hoy con Romero, Bueno, vamos a tener entonces novedades seguramente en las próximas horas. a eh, Azucena, no sé si quedó algo por contar. Eh, no, no, te vuelvo a decir que pedimos la renuncia de la delegada y nada, vamos a hacer una nota y vamos a juntar eh, firmas y para que la saquen. Igual, igual ustedes están ahí eh, atentos, eh, seguramente movilizados y seguramente ahí pendientes de todo lo que vaya sucediendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, eso sí. O sea, no es que la gente salió de ahí y se quedó, ¿no? Claro. La gente quería salir de ahí y ir a otro lugar. Y es como que nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar, eh, vamos a esperar lo que hablamos con ellos, vamos a hacer la reunión, después de esa reunión ellos hablan con Romec y de ahí vemos. Bueno. Eh, te mandamos un abrazo, a a bueno. vos y a todos los vecinos vecinas de allí, de Villalonga, eh, y esperamos de corazón que todo esto se pueda solucionar y que puedan tener por fin su terreno y su hogar con sus familias, entonces. Bueno, listo. Muchísimas gracias.